El contacto telefónico con Mica. Buenas tardes, Mica. Juan Pablo Bertolini, te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, bueno, me, me parece fantástico porque es una época bárbara para estar bien y es un día muy, muy agradable. Eh, Mica, estábamos en contacto con vos porque sabemos que vuelve a las andadas este espacio maravilloso, eh, que es el, el Centro Cultural de Ida y Vuelta de la hermana localidad de Anguil, que vuelve, digo, a las andadas porque hay una propuesta para este domingo y queríamos, queríamos enterarnos bien, pero a través tuyo. Bueno, buenísimo eso de maravilloso, es lo que sentimos realmente con este espacio. Lo mismo volvemos a las 19 horas, en general siempre ha sido al mediodía, cuando empieza a hacer un poco de calor, nos hacemos ahora descansar. La, eh, la idea es mostrar los talleres, las producciones de los talleres anuales, así que va a haber un poco de, de la muestra de Un, pero, se dibuja un poquito Mica, se, se parece que se va perdiendo la señal, no sé si estás en movimiento, al principio sí, yo, estábamos sí, un poquito... Sí, estoy viajando de ahí Ah, ahí está, ahí está bueno, es la dificultad de la, de la carretera de la, la señal que va y viene nos decías que es la oportunidad en la que van a hacer la muestra de los talleres que se realizan ahí, ¿y qué más va a estar pasando, Mica, este domingo? Esto eh, de, de la muestra, hay una muestra de la de cerámica, de de teatro para niños, de percusión, de folclore, eh, de danza Juana, bueno, ahí por ahí no olvido alguno. Eh, y después hay de micrófono abierto con la gente amiga que tenga ganas de, de cantar, de compartir, texto, poesía, canción, lo que se quiera. Eh, y la cantina, característica de ser poesa, las empanadas. Muy bien, la Cantina Popular, como siempre. Eh, Mica, eh, nos enteramos, por supuesto, desde que empezó a funcionar el Centro Cultural, ha habido varias oportunidades para ir por allí, compartir y compenetrarse con la movida cultural que se, que se empezó a visibilizar en Anguil, pero también en un momento de las dificultades que, y del planteamiento que había hecho el comisario y quizás alguna otra eh, fuerza municipal, digo, alguna, alguna otra autoridad municipal municipal. Este, ¿qué pasó con aquello? sí, no, decidimos hacer el evento en conformidad con lo que están incluyendo que es esto de la policía, de la custodia de la puerta. Era una exigencia... la situación que seguimos digamos, Por las características que tenemos, eh, No necesita ese control policial de agentes en la entrada, por ejemplo, que era la, la, lo que se le exigía al Centro Cultural. Lo que pasa es que por ahí se ve que las autoridades este, no entienden mucho de lo que es control popular, podríamos decir, Mica, ¿no? Eh, las características del evento... Y de cómo funcionan claro, estas cosas. Claro, viene siendo al mediodía o temprano, como ahora las nueve horas. Y es una situación que le estábamos funcionando tiene esa exigencia también y no sé por qué de repente ¿no? Así que bueno, ahí... Muy bien, está muy bien. Para fortalecernos, por lo una inesperación y que se entienda esa figura, vayamos ahí dando pasos. Para, para consolidar esa presencia del, del centro cultural, nos parece fenomenal. La verdad es que eh, está bien también, es bien entendible que en esta oportunidad arranca un poco más tarde por el tema del clima, justamente va a ser desde las 7 de la tarde. 9 horas. Muy sí. bien. La salto abre para comer unas empanadas ahí un ratito después a las 8, media, 9, así que... Perfecto. Ahí estaremos, invitamos a, a todos y a los demás centros Gracias también que está bueno que nos empecemos a ajustar, a estas cuestiones. Buenísimo, y además la oportunidad de hacer la muestra de los talleres que nos imaginamos para muchos y para muchas ahí en Anguila ha sido una revelación poder encontrarse con estos talleres. Nos imaginamos, además de acá al domingo vamos a estar imaginándonos los laburos que se van a poder ver ahí, sobre todo en cerámica, Mika. Muy bien, muy bien. Esperamos entonces que, la, que la, la presencia del público en general, de la familia, de ahí, de Anguil y de las amigues que andan dando vueltas esté a la altura de esta propuesta de la circunstancia. Mica, te agradecemos muchísimo este contacto. ¿eh? Gracias a ustedes por llamar y la discusión. Está bueno. Dale, dale, ah, mientras estábamos conversando lo estoy publicando en nuestra fanpage, así tenés la posibilidad de enterarte perfectamente y de quedarte con los detalles de esta propuesta para el domingo 8 de diciembre del Centro Cultural de Ida y Vuelta, que tiene una propuesta bárbara con Cantina Popular para que asistas a esta muestra de los talleres con música en vivo, con poesía a cargo de Sergio Mirabelli, la resistencia cultural del centro va a estar haciéndose carne eh, justamente el domingo desde las 7 de la tarde y no es para menos. Eh. El centro ha, ha llegado, ha venido para quedarse y seguramente Anguil lo va a saber valorar como corresponde. Va a haber también micrófono abierto para aquellos y aquellas que quieran entonar alguna canción, guitarrear un rato, por supuesto leer un poco de poesía, como nos decía Mica, la amiga a la que se la escuchaba con muchísima dificultad. La verdad es que, bueno, sabemos que generalmente en la ruta